Morro, soy un desmadre, fuerte y valiente como mi padre. Por tus lágrimas, lo siento, perdóname, madre. Dame tu bendición antes que salga para afuera. Voy p a l barrio y puede que se arme la guerra con cualquiera. Soy adicto a las drogas de todo tipo y las consumo acompañado de mi equipo. Del por qué estoy loco, ni yo mismo me lo explico. Hay voces dentro de mi mente desde que yo estaba chico. O saben muy bien quién soy, también de dónde vengo. No le envidio nada a nadie. Soy feliz con lo que tengo y lo he logrado con esfuerzo, con hambre y mucho sudor. 「い」 Soy neurótico, psicótico, enfermedad que no sana. La tengo bajo control con mucho alcohol y marihuana. Cuando sobrepaso los límites de alcohol, cuando los locotes se me sale de control. Pierdo la razón si tengo el micrófono. e No, n o Y pongo todo para hacer sonar chingón cada canción. Vuelo por todo México en primera clase. Lo que hago es porque menace. Soy letal sobre una base, no amenace, no doy chance. Ya sé que así que d e s h a c e l a r s e Firme a lo que pase, el que se ponga va a sentarse. Cuando cae la noche y hace la explosión l al roche. Cuando よらた pero más pesado。